Bueno, les comento, eh, esto surge a raíz de una inspección que nosotros realizamos la semana pasada, una inspección de rutina, como hacemos con cualquier comercio, eh, y bueno, lo que se le propuso eh, al tambo huercio es que mejore la comercialización del producto, es decir, eh, los productos de este tambo son de excelente calidad, Es más, es uno de los pocos tambos que nos queda en la provincia, uh -huh. el único que nos queda en el departamento de Guadalajara, lamentablemente. Eh, digo, lamentablemente que no hay más, y sí. felizmente que todavía tenemos un tambo eh, Los productos están pasteurizados, que es un tema de salubridad muy importante, con lo cual quiero transmitir confianza a la gente que, que adquiere productos en ese lugar. Y el único detalle que queda pendiente es la comercialización a través de productos que sean de primer uso. ¿Qué quiero decir con esto? Debido a la demanda que seguramente ustedes han colaborado eh, en la difusión y lo que igual me parece fantástico, y, y bueno, todo esto que ya sabemos, lo, los elevados precios de, los, de productos similares eh, de grandes cadenas alimenticias, eh, ¿qué ha sucedido? Ha habido una demanda, ha crecido esa demanda, y ha hecho que aparezcan nuevos consumidores, gente que no está acostumbrada a asistir al lugar y que no sabe muy bien cómo funciona el tema de comprar un producto que no viene sachetado. Es decir, nosotros no le estamos exigiendo al Tambo que adquiera una máquina para ensachetar productos, lo cual eh, en este momento no estaría al alcance de ellos. Lo que sí le estamos pidiendo es que los productos sean entregados en envases de primer uso. ¿Bien? ¿Qué significa un envase de primer uso? Que no haya tenido ningún eh, producto anteriormente. Por ahí nosotros hemos visto, o sea, especialmente cuando han ido los inspectores, que hay gente que lleva la leche en envases en de gaseosa, sí. eh, en damajuanas y demás. Pero esto realmente eh, puede producir un problema de salubridad importante en la comunidad. y Nosotros tenemos que velar por eso. Esta mañana tuvimos una reunión con el señor Leonardo Huercio. La verdad que fue sumamente eh, cordial y amigable. Una persona trabajadora, un emprendedor que lleva más de 30 años en el departamento. Uh -huh. Lo que acordamos es que si bien él ya tiene productos, eh, eh, o sea, recipientes de primer uso en venta en el mismo local, va a aumentar esa cantidad porque lógicamente ha aumentado la demanda y bueno, eh, y son necesarios. Pero eh, eh, yo les quiero agradecer a ustedes la oportunidad de que nos dejen salvar eh, estas diferencias o esta mala comunicación o información que ha habido a través de las redes sociales porque primero no hemos clausurado el tambo, no están nuestras intenciones... Tampoco se debería clausurar porque no es que el tambo no está cumpliendo, simplemente hay algunas normas que ajustar y hay muy buena predisposición de parte nuestra y también de parte del propietario. Javier, porque lo que llamaba la atención era que estos productos eh, vienen directamente ¿no? eh, de la vaca, no no tienen tampoco un proceso eh, después. Eh, ¿y, ¿Y por qué durante tantos años se hizo de una manera y por qué ahora eh, hacer este cambio, no? No, en realidad siempre, el código alimentario lo, lo, lo marca desde hace mucho tiempo. Inclusive nosotros tenemos inspecciones realizadas el año pasado donde le hemos notificado al tambo de esta situación. Digamos, no, no es porque ahora hay una mayor demanda. Nosotros eh, eh, justo vamos a realizar una inspección. No, no es así ni mucho menos. Eh, pero bueno, sí necesitamos eh, velar para la, la seguridad de los consumidores y de, ya sea el departamento o desde otro departamento que adquieren productos ahí. Y que, bueno, que, que mejore para evitar riesgos. O sea, tenemos que mitigar cualquier posible riesgo, como te decía, porque son problemas de salud eh, bastante importantes. Eh, y cuando cuando decía, perdón, sí, sí. cuando decía a los nuevos consumidores, es porque la gente que hace muchos años que consume el tambo, ya tiene muy claro el tema de un envase que no haya tenido otro uso, de, de que esté desinfectado y demás, que sea propicio para, para, para poder manipular este tipo de alimentos. Y la gente que eh, ha llegado ahora buscando un mejor precio, que lógicamente eh, es necesario y entendido por la situación actual sí. económica que vivimos, eh, lo desconoce. Javier, eh, en este sentido, este eh, este producto de primer uso, ¿no? Que eh, sí. se, se le solicita, deberían entonces, a partir también de esta reunión que tuvieron esta mañana, hacerse cargo los consumidores o el mismo Tambo? No, no, no. Eso es el consumidor. Es un producto que, o sea, un envase que adquiere el consumidor. Bien, porque si no, digamos, no en, un, en esta situación tan compleja, sumarle también eh, esto nuevo al, a, al tambo también sería un poco perjudicial para. Sí, sí, el tambo. Sí, sí, totalmente. Inclusive también, a ver, eh, la idea de Leonardo, el negocio de él no es vender sí. envases y si por claro. ahí el consumidor ya lo tiene y lo lleva. También se le puede comercializar. Eh, no, no, no es que se busque lucrar con esto. Todo lo contrario. Bien, y a partir de esta reunión, eh, ¿cómo se va a continuar, no? Luego de, de, de que decías que habían logrado un buen acuerdo, eh, sí. ¿qué, ¿qué sigue después? Sigue eh, mañana, vamos a tener, eh, van a tener, yo no voy a estar presente, pero ya es una cuestión técnica, va a estar la jefa de dermatología con, con la persona que tenemos a cargo en el área veterinaria, eh, reunión con el veterinario del TAMBO para ir eh, haciendo los controles pertinentes, permanentes y bueno... viendo de, de que no haya ningún tipo de inconveniente, como te decía, que ponga en riesgo la seguridad de, de nadie. Y, y es importante aclarar, eh, sobre todo por lo que te comentaba, de cómo se desvirtuó el tema a través de las redes sociales, que nosotros, no solamente con el tambo huercio, sino con el resto de los comercios del departamento, tratamos dentro de nuestras posibilidades de acompañar a los pequeños y medianos eh, productores, o sea, las pymes, eh, básicamente es lo que mueve la economía de... de nuestro país y que, bueno, entendemos que está at atravesando una situación bastante compleja. Javier, y para quienes nos están escuchando, que eh, también una, una audiencia también fuerte en el Bermejo, que consume los productos del, del tambo huercio, entonces eh, lo importante ahora es que puedan ir con eh, un envase que no haya tenido un uso anterior. Exactamente, que sigan consumiendo esos productos y... que realmente tienen una calidad superior a cualquier otro producto sí. que nosotros podemos conseguir en un supermercado. O sea, la calidad, repito, es superior, no tiene conservantes, aditivos, ni nada, es sumamente natural. Simplemente tomar esa, esa medida, esa precaución, que reitero, esto no se hace con ningún fin de lucro, ni de parte del, del, del propietario, ni del municipio para recaudar, simplemente lo que queremos es que no haya ningún, ningún problema de salud, nada más, eh, es, es básicamente eso. Perfecto. Javier, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir seguramente en comunicación viendo cómo se va llevando a cabo eh, todo este tema que, que involucra el Tambo Huerza. No, no, muchas gracias a ustedes por permitirnos esta posibilidad y bueno, como siempre saben que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias.